Es como magia. Gracias a esa herramienta se puede hacer una foto de la cara de una persona. Si esperamos unos 20 segundos, la herramienta nos da la respuesta. Sabremos el nombre de la persona, su dirección, qué ha hecho, dónde ha estado, con quién ha estado. Ciencia ficción, no. Es la realidad. Esa herramienta ya existe. Se llama ClearWeed. Tiene 2.200 clientes y usuarios, entre ellos entidades financieras, fondos de inversión, departamentos de justicia, ah, incluso gobiernos, el español entre ellos. Sobre tecnología, sobre cómo la tecnología hace magia. Consigue cosas espectaculares, eh, pero también consigue cosas eh, que pueden ser amenazantes eh, para los derechos eh, básicos. Hablamos eh, de ello con nuestra invitada. Nuestra siguiente invitada, que está con nosotros, es eh, la autora del libro El enemigo conoce el sistema, publicado en debate. Marta Peirano, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas noches. Sí, hola, bueno, es que esa herramienta que decía es que no existe ciencia ficción. Eso existe. Eh, Con una fotografía de la persona lo sabemos absolutamente todo, pero lo llamativo es que publicabas, tú leías un artículo, ¿esa herramienta puede tenerla el gobierno español ya? Bueno, en principio parece que está en la lista de clientes de esa empresa, lo que pasa es que esa empresa, eh, tiene la información que tenemos sobre ella es, en general dudosa, ¿no? Porque mm. ya estaba alistada en una dirección que no existe. <ríe> Cuando el New York Times empezó a investigar sobre ella, se encontró con que el, el responsable tampoco existía. Bueno, pues eh, toda la información que proviene de esas empresas es, eh, en, en, en cierto modo, como comprometida, ¿no? De todas formas, eh, estas herramientas eh, consiguen muchas cosas... Eh... Este caso concreto, pero a través de la fotografía del reconocimiento facial, eh, se pueden conseguir, bueno, algunos países eh, ya están sustituyendo el reconocimiento de, pues, eh, de, de huellas en dactilares, eh, por eso, reconocimiento facial, eh, se han quedado con esta cara, le han puesto nombre y apellidos y han visto que es distinta a la de todos se han quedado con nuestra cara, literalmente. Además, eh, el reconocimiento facial, a diferencia de los otros datos biométricos, que son Pues como nuestras huellas digitales o el o el iris, son son biométricos, tienen la particularidad de que no los puedes cambiar. O sea, igual que cambias de dirección o de número de teléfono, incluso de nombre, tú no puedes cambiar ni de cara, ni de huellas dactilares, ni de iris, ¿no? Sí. Pero el reconocimiento facial tiene el problema añadido de que se puede utilizar para identificarte sin tu permiso y sin que tú te des cuenta. Es decir, no te pueden coger las huellas sin que tú te des cuenta, pero sí que pueden quedarse con tu cara sin que tú te des cuenta y estar siendo identificado en cualquier lugar, ¿no? Pues en una plaza, en un, eh, en un centro comercial, en, en, un, no sé, en un consulado, y te pueden estar identificando sin que tú lo sepas. ¿Está en riesgo actualmente? Eh, parece que existe, bueno, como existe una amenaza terrible, horrible lo que está ocurriendo, pero ¿eso puede utilizarse para poner en riesgo nuestra libertad? Sin duda alguna. Eh, nosotros tenemos el derecho a no ser identificados si no queremos, salvo que, evidentemente, nos lo exijan las autoridades. Es decir, yo no puedo negar a dar mi identidad en la calle incluso a un policía, aunque ese policía me puede llevar a comisaría. Pero yo tengo ese derecho. Y desde luego, si viene cualquier persona y me pide que me identifique, yo no tengo por qué decirle quién soy. No tienen por qué saberlo si yo no lo quiero. Pero la y... gente piensa lo contrario, ¿eh? Eh, me ha sorprendido muchísimo, y eh, no ahora, ¿no?, pero siempre sorprende que parece que tienes que ir identificado. Pues no, no hace falta llevar identificación, no está en la ley, ¿no? Bueno, de hecho, tú tienes que llevar tu identificación encima Eh, porque si te llevan a comisaría por no, ah, bueno, sí, por no claro. querer identificarte entonces tienes que tienes la obligación de llevar tu dni sí. encima esto sí es tienes la obligación de tenerlo como ciudadano español y además tienes la obligación de llevarlo encima lo que no tienes la obligación es de enseñarlo si no quieres claro Pero, por ejemplo, eh, aunque tengas que tener un sistema de identificación para, para que sepan los ciudadanos que hay, si, eh, pues si has nacido aquí, no has nacido aquí, pues cualquier eh, tema o si eres sospechoso de tal. Pero, por ejemplo, eso que estabais comentando de esta aplicación que te reconoce sin que tú lo sepas, ¿no hay otro sistema en el que no sean tan vulnerables las personas y que te puedan estar investigando, aunque tú seas súper inocente. No sé, ¿hay algún, algún otro método eh, o alguna otra posibilidad de que no puedan estar, eh, eh, pues eso, vigilándote o espiándote a través de tus móviles, a través de tu ordenador, a, a través de tus redes sociales? Eh, ¿Hay sistemas en los que nosotros... ¿no podamos estar cediendo tan fácilmente nuestros datos y que hagan con ellos lo que quieran? Ahora mismo. Hmm. Ahora mismo el problema es que Internet está dominado por empresas que se dedican a hacer eso profesionalmente. ¿no? Y ya no estamos hablando solamente de empresas como Clearview, que, cuyo trabajo básicamente consiste en identificar a una persona por su cara y encontrar todas las veces que esa persona ha aparecido en internet eh o en las fotos de otras personas, imagínate que tú apareces, por ejemplo, en en una foto que ha hecho un turista pasando por tu calle, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh el sistema te reconoce porque tu cara <ríe> es tu identificación, pero pero no es estrictamente necesario Que vayamos dejando esa huella digital, lo que pasa es que ahora mismo Internet está dominado por una serie de empresas que hacen dinero extrayendo datos de, las, de los usuarios y reempaquetándolos y vendiéndolos a, a, pues a empresas, a gobiernos, incluso a regímenes autoritarios. Parece y da la sensación de que situaciones como las que se están viviendo, bueno, el desconfinamiento que se está comentando, eh, las tecnologías que se usan se van a parecer mucho a estas, eh, no lo sé, eh, ¿esto es positivo? ¿Van a servir esas tecnologías o con las excusas de la salud se están imponiendo? Absolutamente se están imponiendo con la excusa de la salud. Eh, yo a esto lo llamo eh, un momento de oportunismo de datos sanitarios, porque los datos sanitarios son sí parece los más que va a ser más importante hay. una aplicación con una pastilla. Sí, de hecho, lo que estamos viendo, por ejemplo, en países como el nuestro, es que la aplicación viene a sustituir el único método de monitorización de la pandemia, que son los tests. Si no, si no tienes eh, test de diagnóstico para un porcentaje amplio de la población, tú no puedes identificar las personas que tienen el virus, porque mucha gente tiene el virus y no tiene ningún síntoma. Entonces, eh, eh, implementar tecnologías que vigilan a las personas que están enfermas o, o se enteran de quién sale de su casa ¿no? y a dónde va, eh, no sirven para vigilar al virus, solamente sirven para vigilarnos a nosotros, los ciudadanos. En estos días se ha, ha sabido de una aplicación que parece que eh, se va a aprobar enseguida en nuestro país y en muchos eh, países eh, que nos va a decir si hemos estado cerca de una persona contagiada o no. ¿Esto eh, va a ser factible? ¿Esto es factible ya? Sí, de hecho... O sea, esta aplicación lo que hace es imitar un protocolo que es habitual cuando se dan eh, enfermedades infecciosas, que es que eh, es un protocolo de rastreo de contacto por el cual tú, cada vez que identificas a una persona que ha sido infectada, lo que haces es enterarte de con qué otras personas se ha cruzado durante el periodo de incubación del virus, ¿no? Entonces, en es, generalmente lo que hace es preguntar <ríe> a la persona, ¿no? Y ir reconstruyendo... Claro, un toque voluntario, ¿no? Exacto, entonces mm -hmm. eh, las, los especialistas van reconstruyendo los últimos días de esa persona, hora tras hora, para saber con quién se han cruzado, ¿no? Pero en este caso, como todos llevamos móviles encima y esos móviles están ya perfectamente habilitados para eh, dejar un, una señal, un rastro de todos los lugares en los que hemos estado y todas las personas o todos los móviles con los que nos hemos cruzado. Entonces, eh, la idea es utilizar el, eh, el Bluetooth, el, el, la señal de Bluetooth de los móviles, para que cada vez que dos móviles están durante más de media hora a menos de dos metros de distancia, que es la distancia que hemos que se ha determinado desde seguridad, entonces ese ese acercamiento queda registrado. Y si una de las personas... Eh, De ese, digamos, de ese contacto resulta estar infectada, entonces la otra persona recibe un aviso para que se haga la prueba o se tome la medicación o vaya a su centro de salud o lo que, lo que corresponda en este caso. De, ¿Qué todas, de todas formas, eh, Marta, puede haber gente que piense, bueno, y que nos está escuchando. Habrá mucha discusión, seguramente eh, infinitas eh, personas dicen, bueno esto es positivo para la salud, vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Vamos a cuidar la intimidad eh, después o vamos a hacer cosas para cuidar eh, la intimidad? Pero esto es positivo. Eh, ¿No crees eh, que puede ser así? Eh, estamos hablando en ese debate, ¿no? Pero eh, esto, en definitiva, lo que busca es eh, la salud de la gente. Yo creo que todas las empresas y los interesados que están vendiendo estas Eh, est estas tecnologías han vendido estas tecnologías como la solución ¿no? Sí. es pues una solución tecnológica al problema de gestión del virus, eh, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes sin haber testado a la población no sirven para nada uh -huh. es que tienen, no... tienen que hacer test para saber si realmente tú tienes enfermedad o no tienes enfermedad, no que te estén controlando con la aplicación y, y que sepan todos tus movimientos cuando a lo mejor estás perfectamente sano Exactamente. El problema además es que hay mucha gente que parece estar perfectamente salo, sano, y que tiene eh, el virus, sí, son, que son personas asintomáticas, exacto. Uh -huh. Entonces, pues en Corea han dicho que pueden rodar entre los 20 y 30% de la población, pero hay simulaciones que dicen que puede ser hasta 100 y hasta 1000 veces el número de los diagnosticados. Pero... Entonces, sin seguir a esas personas, uh -huh. No sirve para nada eh, seguir a las personas que están enfermas o seguir a toda la población en general a ver qué hace. Pero, por ejemplo, ha habido que... países que han hecho esos test y luego han hecho una aplicación tecnológica para hacer un seguimiento. Pero es que hay otros países, como mmm, creo que es el nuestro, que directamente está queriendo ya meter el tema de la aplicación sin hacer unos test en condiciones. Exactamente. Y entonces los tests no son tests que vayan a servir para controlar el virus, solamente para controlar a las personas con la excusa de la pandemia. Entonces, a mí eso me parece muy peligroso. Primero, porque ofrece una solución que en realidad no vale. Y segundo, porque eh, en el momento en el que el gobierno se acostumbre a gobernar con tecnologías de vigilancia, mmm, me parece, me parece... La, la clase de decisión que, que es muy difícil volver atrás, ¿no? Y parece que el mundo de Orwell ha encontrado en esto una forma de eh, ser realidad, ¿no? Ese 1984 se puede cumplir. Pero, eh, ¿esta tecnología existía antes o se está desarrollando ahora? No, esta tecnología... En principio, eh, la tecnología de contacto que están que están desarrollando una, un grupo de, de países, en, bueno principalmente Alemania, eh, que utiliza el Bluetooth, en realidad es como una versión mejorada y, y diseñada para, para funcionar bajo la legislación de la GDPR de la que han hecho en Singapur. Entonces, en Singapur han hecho una aplicación que funciona por Bluetooth y que hace esto que hemos dicho antes, ¿no?, de, de crear una, un registro de todos los móviles que han estado a menos de dos metros durante más de media hora en un momento dado. ¿Qué pasa? Que eh, sin test no vale nada, como ya hemos dicho, y luego hay ciertas dudas acerca de su, de su no de su efectividad, sino de su precisión. Hay, hay eh, especialistas que dicen que probablemente de muchos falsos positivos, porque yo puedo estar a menos de, medio met de un metro de cualquiera de vosotros durante mucho rato, pero tener una pared de por medio. Uh -huh. Y esto el Bluetooth no lo, no lo registra. y ahora Incluso hay aplicaciones que pueden, por ejemplo, con el tipo de tos, el tipo de voz, eh, diagnosticarte. ¿Esto aplicaciones... es posible o no? A ver, hay empresas que han patentado eh, soluciones de este tipo, ¿no?, como saber si una persona está enferma por cómo tiene la voz o por si tose, o saber si está deprimida por el tipo de lenguaje que utiliza, o, bueno, pues identificar determinados patrones que pueden indicar la presencia de una enfermedad, ¿no? Pero, en principio, no hay <risa> criterio médico para evaluar este tipo de, de posibilidades. Bueno, y, y, por ejemplo, estás eh, en todo momento que una de las cosas que a ti te preocupan más es que se monopolice este tipo de, de, de, de datos en una empresa para que no estén controlados. Uh -huh. ¿Y cómo nos podemos defender? Porque creo que los móviles eh, se podrían... Eh, tener otra operatividad si no estuviese conectado a estas empresas que, que te, te quieren más o menos hacer lo que quieran con los datos, ¿no? estas eh, súper eh, multinacionales. Hay una, una forma que creo que tú le llamas red de proximidad, que es, uh -huh. que es una forma para protegerse y a la vez estar en contacto. Cuéntanos un poco en qué consiste eso. Bueno, hay redes comunitarias que en inglés se llaman Mesh Networks, y que consisten en utilizar las, eh, las capacidades del teléfono o de otros dispositivos para conectarse eh, a otras personas sin pasar por las antenas, los servidores y las grandes bases de datos de las eh, de las multinacionales tecnológicas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no tienen por qué pasar por Internet y entonces, pues, muchas utilizan Bluetooth, otras utilizan la tarjeta wireless, eh, bueno, pues, hay diferentes eh posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que son siempre de proximidad, es decir, yo no puedo utilizar ese tipo de redes para conectarme con alguien, para comunicarme con, pues, imagínate, con mi amiga que vive en Massachusetts, porque ese tipo de redes no atraviesan océanos, uh -huh. no tienen no tienen esas capacidades, ¿no? pero tienen la habilidad de conectarnos con las personas que más cerca tenemos, que son lo que yo considero nuestra verdadera comunidad, que es la que, pues cuando hay una cuarentena se queda encerrada contigo, si hay un terremoto se queda sin casa contigo, <ríe> cuando te cortan la luz en el edificio se queda sin luz contigo. Esa es tu comunidad verdadera. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se diga eh, que puede ser válido o no, y no lo sé, hago caso ya está, ¿no? Pero... Eh, No es eh, bueno pagar eh, eh, con dinero y que pagar con tarjeta. Y los eh, teléfonos se eh, pueden, digamos, incorporar esa posibilidad. Y sin embargo, a la vez, los mismos que nos dicen eso, nos dicen que los teléfonos se eh, pueden, eh, las pantallas eh, pueden ser unos depositarios eh, de los virus. Entonces, ¿no parece todo un poco contradictorio? ¿No estamos eh, yendo un paso eh, más allá? Pues sí. A mí, de hecho, la digitalización total de dinero siempre me ha parecido muy mala idea. Primero porque imagínate que no puedes acceder a tu dinero si se te apaga el móvil. O, o que sea, no puedes que... acceder al mundo digital, o que no lo quieres, ya está. Exacto. O sí, sea, sí. que ya tengas... Que ya no, no solamente dependas de... Bueno, pues imagínate, pues del banco. Sino que además tengas que depender de tener un móvil, de tener internet y de tener electricidad, me parecen demasiados, demasiadas condiciones. Pero es que además... Eh, Para los que hayan visto, por ejemplo, El cuento de la criada, la serie basada sí. en el, la novela de Margaret Atwood, una de las cosas que dice, que es claramente una actualización, eh, que dice la protagonista es que, es que, bueno, pues esto es un, un, un Estados Unidos que ha sido tomado por unos fundamentalistas religiosos, ¿no? Entonces ella dice eh, que todo pasó muy deprisa y que le resultó muy fácil secuestrar al país porque todo el dinero era digital, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh estamos viendo la la personificación de este concepto en China. China tiene un sistema de control ciudadano que se llama el sistema de crédito social, por el cual los ciudadanos ganan o, por, o pierden puntos de buena ciudadanía según cómo se portan, ¿no? Si critican al gobierno pierden puntos, si, si, yo que sé, si leen el Corán pierden puntos, si van a los rallies del gobierno y, y donan sangre ganan puntos pues este tipo de puntos que se les van quitando o se les van dando se reflejan en su acceso a determinados servicios y a determinadas cosas. A medida que van perdiendo puntos, eh, siguen teniendo el dinero que ya tenían, pero no lo pueden usar. Son como puntos ¿eh? de una partida, ¿no? Exacto, o sea, es así. como si fueras perdiendo karma, claro, ¿no? Entonces, claro. cuando has perdido todos tus puntos, no puedes usar tu dinero ni siquiera para comprar un billete de autobús y eh. salir de tu barrio. Otra, otra cuestión, eh, porque, eh, por ejemplo, en este momento en el que estamos, ¿no? Eh, no China, que es una dictadura, y lo sabemos, pero Corea está relativamente muy cerca, no es una dictadura, es una democracia, y uh -huh. sin embargo, eh, Corea, digamos que ha superado lo peor de la enfermedad gracias al uso de la tecnología. ¿El ejemplo coreano vale o no vale? El ejemplo coreano vale, pero no porque lo hayan superado por el uso de la tecnología, esto no es verdad. Corea del Sur lo ha superado porque tiene un protocolo de emergencias... Eh sanitarias para enfermedades de este tipo, muy muy efectivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque ellos vivieron muy de cerca el episodio del SARS hace unos años y entonces crearon un protocolo que se activó de manera inmediata en cuanto en China hubo eh, noticia de que había un, un virus eh, desconocido en los hospitales ¿no? y que era respiratorio. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo? Pues primero, asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a mascarillas. Claro cosa que aquí hemos tardado eh, meses, en, en ya no en activar, sino en siquiera valorar. ¿no? Allí, en, en, en el momento en el que han dicho que esto es un virus que se transmite por las vías respiratorias, han mandado mascarillas para todo el mundo. Segundo, eh, en el momento en el que supieron que existía el virus, eh, eh, pusieron todos los laboratorios farmacéuticos del país, es un país más grande que España, A servicio de los tests Claro. Es decir, enseguida activaron la creación de tests y habilitaron todos los laboratorios que existen en el país para no ocupar a los hospitales con ese tipo de actividad. Y entonces, eh, controlaron eh, enseguida, en el momento en el que tuvieron un caso, no mil, sino un caso, eh, le pidieron a la gente que no saliera de sus casas, salvo que fuera estrictamente necesario. Y después de todo eso, eh, mandaron estaciones móviles con kits de diagnóstico para testar a la mayor cantidad de gente, sintomáticos, asintomáticos, jóvenes, mayores, señoras, señores, todo el mundo. Y solo después, con una gran cantidad de información, entonces implementaron una aplicación por la cual, cada vez que una persona daba positivo al virus, Eh, esa aplicación rastreaba pues eh, to todos los movimientos de esa persona durante el tiempo en el que el virus había sido contagioso. Y, y para advertir a todas las personas que se han cruzado en su camino y que podrían estar contagiadas, de que se tenían que hacer el test. Claro, lo pero, que ocurre pero... que entonces, eh, por lo que dices, eh, se está un poco exagerando el beneficio que tiene para la salud o que ha tenido para la salud el mundo de las aplicaciones y la tecnología. que se ha vendido un poquito eh, más de la realidad, ¿no?, de lo que es. Claro, es que eso es un apoyo. Porque, primero, eh, como ya hemos dicho antes, estas tecnologías solamente sirven para algo si tú has testado a una gran cantidad de personas, no solamente las que tienen síntomas o las que están enfermas o las que se te han muerto. Y, segundo, eh, forma parte de un protocolo que es el verdaderamente efectivo. la El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Alemania. Alemania es un país mucho más cercano a nosotros, que tiene la misma cantidad de infectados que nosotros, probablemente, no sé, bueno, no lo sabemos porque ellos han testado a mucha más gente, ¿no? Pero en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud hizo público el, el perfil genético del, del coronavirus, ellos eh, pusieron todos los laboratorios de Alemania a hacer test, Y entonces, pues en el momento en el que tuvieron los primeros casos, pues pudieron implementar estaciones de diagnóstico en toda Alemania. Los hospitales pudieron diagnosticar a todos sus trabajadores, ¿no? Trabajadores sanitarios son testados todas las semanas en todos los hospitales alemanes porque saben que la acumulación de virus es particularmente peligrosa, aunque no tenga síntomas. Y Es y que esos son qué? los más peligrosos, los que son asintomáticos, pero no lo sabes. Bueno, los más peligrosos son los que son asintomáticos y los que están acumulando una gran cantidad de virus, porque esto no es binario o sea no fun funciona un poco como la radiación que cuanto más radiación recibes eh, más peligro más peligro tienes ¿no? y entonces le, las personas como los los enfermeros, los eh, los médicos, los cuidadores de los asilos, etcétera etcétera estas son personas que aunque no estén desarrollando síntomas o tarden en hacerlo. Están repartiendo virus. Uh -huh. Entonces, pues, y otra cosa que han descubierto en Alemania es que si tú diagnosticas eh, rápidamente, porque estás testando a todo el mundo, tanto si tosen como si no, tú les puedes tratar mucho antes de que se pongan enfermos de verdad. Y entonces salvas muchísimas vidas. En Alemania ha muerto muy poca gente porque han tenido un protocolo <risa> claro. acertado. No porque hayan tenido una tecnología acertada. Uh -huh. Una de las cosas que también eh, tú potencias o que te he leído yo que, que eh, te gusta y que estás muy pendiente es que ante alarmas o pandemias, que también es muy efectivo el tener una red de radioaficionados para que esté comunicándose, ¿no? Sí, una de las cosas que los sitios que tienen bueno, predisposición al desastre medioambiental, sobre todo ¿no? como Cuba, eh, es que implementan redes de comunicación directa y de proximidad, que generalmente son de radio. En Cuba el problema principal que tienen son los huracanes, y entonces pues eh, en el momento en el que hay un, una amenaza de huracán, lo primero que hacen es eh, activar su sistema de comunicación por radio, porque el resto... Son eh muy susceptibles de romperse no en este caso, eh, evidentemente el coronavirus afecta mucho a las personas, pero no creo que vaya a destruir antenas eh, de repetición de momento, uh -huh. pero eh sí que se crean redes de comunicación que por ejemplo, pues pueden estar más libres de el otro virus que estamos sufriendo ahora mismo, que es el de la desinformación. Matrix, eh, por lo tanto, Marta Peirano, Matrix está un poquito más cerca de esa realidad, ¿no? Sí, sí, estamos, <ríe> estamos teniendo muchos errores en Matrix últimamente. Marta Peirano, infinitas gracias eh, por estar con nosotros, eh, por acompañarnos, eh, por ilustrarnos. Es importantísima siempre tu opinión y tu presencia. Fíjate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.